con las 28 de julio 2021. La trampa de olvidarnos de la muerte y creer que el poeta siempre va a estar ahí para describir con viruletes lo común es que somos descri ¿no? lo común es que somos Entonces levantamos la mirada para decir ¿Vieron? a pesar que mi existencia se parece a la de Millas al poeta le importa. La trampa de la resignación de que nos queda su legado. Pero ¿quién consuela el saber que no volverá a escribir de los horrores del mundo para que tengan una gota de belleza? La trampa de la rutina que ni la belleza de la caída del sol puede ocultar. La tristeza que puede encontrarse en esa rutina. ¿Quién escribirá sobre ese dolor? La trampa de sentirnos único, porque una palabra describió todo el mundo que cargamos en secreto la trampa de la alegría efímera, la trampa de la pena sin mérito, la trampa del ego al descubrir que no somos prioridad en nuestro pequeño reino, la trampa de la botella de vino que desnudó nuestra alma y no era tan bella como creíamos, la trampa que nos hizo crecer, madura, madurar y ser mejores, la trampa de los sueños irrealizables que nos permitieron llegar a metas impensadas, Las trampas que sorteamos para llegar al final del arco iris la tra trampa de creer que solo con palabras se podía cambiar el mundo no no no son las acciones las que hacen la diferencia la trampa de lo cotidiano que nos hace tan común a los ojos del otro la trampa de los recuerdos que mienten más que un poco y nos muestran una vida de la que teníamos de la que terminamos dudando la trampa de los poetas que nos hicieron creer y nos hicieron ser se nos fue el palo se nos fue un poeta se nos, se nos fue uno de los nuestros el horror volverá como forma de horror y nadie nos salvará de las trampas de la vida ni de las trampas de la muerta Tata, tanta trampa, tanta trampa i un furioso caig amb el seu propi veneno. Tata, tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa, una passiva amorosa que me arrastra sin fredo. presencia peligro me va contagiando me atrae sin piedad por suerte recuerdo el paseo pero todo shock y me dejo llevar sin querer me sale en mi mente empezar a fabricar hasta drama Yo sueño hasta para llegar Hasta la trampa, hasta la trampa Hasta la trampa, hasta la trampa Y se siente el dolor de champarar El calor de este sentimiento Ahora las sombras de mi pasión amorosa Ay, linda rompiste como solo sabes Viste tanta trampa. un día. Buenas noches. Estamos acá este miércoles 28 de julio de 2021, siendo las 21:14, este acá en una edición más de un día. ¿Qué tal Gonza? Buenas noches, ¿cómo andan? Eh, ¿Y si es la rep que hora es? Si fuera la Oye, repe si por el radio sí. El Grito? ¿Qué hora sí. es? A ver, de, alguna, a ver, de, alguna, de, de una, una, de ahí voy una atajando, marca, Ahí de voy atajando a eh, Si fuera la rep sería, eh, si sería Sábado a las 11 de la mañana Serían 11 y cuarto más o menos Bien sí. este, Y en El Grito sería el domingo tipo 19 y cuarto en este momento ah, Vamos, Bien. te falta una ¿Y FM Sierra? Sí. Sería, a sorpresa ah, <ríe> Sí, sí Sorpresa Sorpresa Sorpresa Sería el cuarto seguramente Sí, eso sí, eso seguro que sería el cuarto este, Bueno, estamos acá una vez más, se vio el frío este Mucho frío, una estaba anunciada, ¿no? Que se venía esta ola de frío ¿Y sabes si fue por eso que cerraron las altas cumbres, Gonza? Eh, no, yo creo que hay otros intereses que el frío ¿Sí? Sí, igual decían que lo iban a abrir hoy, ¿eh? Que la Ahora claro, mismo. Te, te lo confirmo, porque me parece que lo iban a abrir. Sí, yo también leí algo después de que bueno empezado todo el mundo a tirar la bronca. Claro. En plena temporada de invierno. Este, se, se termina eso. la temporada, los últimos rasguños que podemos hacer... Cerrada las otras cumbres Que claro. es bonita ¿Vas <ríe> sí, sí, sí. ¿No a acordar que también le quiero mandar Un, un abrazo enorme? Hoy estoy trastabillada Y esa palabra difícil si sí me sale bien, bien. <ríe> eh, a, a, a mis compañeros Nuestros compañeros de la feria de academia clavero Mina Clavero sí, ¿Sí? Sí. Que Sabemos que es eh, Las temporadas de invierno No es como la de verano es Entonces cada día es muy valioso ¿no? Y entre medio por ejemplo Tenés el Día del Amigo Sí. que bueno, que una buena oportunidad para vender y... se perdiaron todos no. no, no, no <risa> no hay amigos <risa> eh, no, no, y el día, justo ese día no pudieron trabajar bien porque se hizo un evento adelante en la costanera, ¿viste donde estamos antes? antes se acordar de esa hermosa castonera donde era claro, nuestro lugar donde, original, claro, nuestro lugar Pesano, donde no nos habían cedido, sí. se supone que nos daban así para siempre, ¿no? Bueno, eh, hubo un evento que tapó todo eso, entonces la gente no podía llegar a la feria. Mm. Ni, ni la gente que quería sí, sí. por un regalito del día al amigo, ni los turistas que habían, porque lo hicieron así bien, había una pasada, por lo que me pueden contar, eh, que por ejemplo con un cochecito de ll no pasabas, mm. de bebé no se pasaba. Así que bueno, acá nuestro abrazo enorme para los compañeros que bueno, esperamos que algún día... Sí, amén, perdón, ¿no? amén de que pueda pasar con un cochecito, 10 personas o 100 personas, Eh, parece una mojada de oreja, ¿no? Hacerlo armar donde estaba la feria, donde los artesanos pelearon por su lugar de trabajo y armar algo ahí parece hasta propósito. Sí, sí, demuestra el valor que tiene para para el municipio esta feria, ¿no? Sí. Laverse las manos con excusas bastante infantiles, bueno acá nuestra solidaridad para nuestros compañeros por supuesto y los políticos pasan los artesanos van a quedar sí totalmente bueno, y bueno y siguen pasando cosas no este mientras se das... Hace mucho frío, <risa> también en el sur, eh, se sigue en Chubut, donde hace mucho frío, hay piquetes, y bueno, una vez más han sido reprimidos, ¿no? Mm. este Arceano no les deja pasar una, y ahí siguen eh, reprimiendo a la gente que sale por pedir por distintas demandas, ¿no? Este, de hecho, el titular de la revista cítrica es, la prueba final para recibirse policía en Chubut es reprimir a los piqueteros. ¿Ah? mira eh, y, y bueno siempre hablamos de los medios hegemónicos no sí. de cómo instalan una noticia mientras todo el mundo está hablando de lo que pasó con el cantante de, eh, con el led cantante de la banda tan biónica eh, chao eh, eh, hubo esta semana dos transmicidios mm. sí eh, de los que no se hablan de la misma manera pero en cierto punto eh, hay una relación porque uno de los tras de eh, Eh, qué ocurrió perdón si estoy diciendo tra, travesticidio me no estaba comiendo una palabra eh, también fue por un brote psicótico ¿sí? sí. fue un brote psicótico eh, esta chica que se llamaba Vicky eh, termina con, eh, un, con un brote y termina muerta en una dependencia policial entonces bueno mola ahora que se ponga el tema eh a que todos hablen el tema de que la policía está preparada o no, o cómo se trata en un caso así, y bueno esperamos que algún día sea estos se iguales, ¿no? Mm. por el distinto tratamiento que tiene eh, que de, si esta vuelta le pasó a este chico que vive en un cántaro en buena posición, se ha habla de un brote psicótico y cuando pasa en una en una villa en un barrio popular, bueno se hablan de los drogadictos, ¿no? que estaban dando vuelta y ...y bueno, son como distintos tipos de... ...de tratamientos los medios... ...como siempre hacemos hincapié en eso... ...¿no? Sí. ¿Cómo se trata según de dónde... ...vengas, ¿no? Bueno, vos que me, me hiciste acordar... Eh, ...la Liga por los Derechos Humanos... Eh, ...del Hombre... Eh, ...encabezada por Schulman... Eh, ...está haciendo... Eh, ...digamos... ...entrevistas en forma de película... ...de video... Eh, ...y... Y se llama, es una serie Que ahora viene el capítulo 2 Que se llama Cuidado, ahí viene la policía Me hiciste me hiciste recordar que Quien quiera verlo Lo puede ir a, a, al Facebook De La Liga Y ahí tiene el enlace Buenísimo bueno. Bueno, con Pero, estas... ¿Qué tenemos hoy? hoy día, sí. Hasta ahora <ríe> vivimos con buenas noticias Claro bueno, <ríe> Bueno, eh, es lo que hay, gente <risa> No, no, hay cosas buenas hay cosas buenas sí. este, Algo bueno vamos a tener hoy, vamos a prometer sí, eso Sí, sí, sí, algo bueno vamos a tener Bueno, tenemos hoy día dos entrevistas Como siempre tenemos la columna de Gladys Escribano eh, Y tenemos dos entrevistas Una es con el papá de Tehuel Este chico que está desapare eh, desaparecido desde el 11 de marzo sí. Bueno, a él nos va a estar contando Qué él chique. con... Este Bueno, este y, eh, y cómo se llama? Y tenemos la otra entrevista? Sí. ¿Qué? <risa> Solo Que eso, eso, no se hace eso. No, eso no se hace, Gon. A vos te lo decís, ¿no? <risa> no, bueno, alguien que pudo, después de 27 años, recuperar su identidad, ¿no? Vamos a estar hablando con Hugo Zaidón, que ha recuperado su identidad después de 27 años. Sí, una, ¿Sí? una historia atrapante. Sí, sí, sí. Bueno, nos va a estar contando cómo ha sido todo este periplo. ¿Vamos un poquito de música? Vamos, vamos. ¿Y pero vamos a recordar el palo? Y sí. Te tengo algo para vos. A ver. A ver. a todos saludos de palo y la hermandad acá ensayando en casa un tema de transformación Fuerza Brilla El amor Eternidad Un sueño floral Vamos a vivir Rompe ya El cascar todo eso, está pronto. Bueno, volví acá en este un día de invierno. Tenés mucho frío, parece. Tengo frío, sí, <risa> y mucho. Vos sabes que hay gente que estudia, ¿no? Se mata estudiando ¿Sí? y por ahí se recibe y vos cuando te recibí qué necesitas? El título, para poder ejercer, ¿no? Claro. Y bueno, vos sabés que hay gente que todavía no, no recibe el título desde hace mucho tiempo. ¿Cómo? ¿Y por qué? Y no sé, vos sabés que bueno, nos han mandado un audio, eh, si querés lo escuchamos. Dale. Somos un grupo de docentes, profesoras de nivel inicial, egresadas entre el 2019 y 2020, ¿no? del Instituto Superior de Formación Docente, Dr. Carlos María Carena, de la localidad de Mina Clavero, y que aún no hemos recibido el título que acredita nuestra profesión. Esta problemática no solo nos afecta a nosotras, sino que alcanza a 19 institutos y a más de 500 docentes de la provincia de Córdoba. Desde la atraso en la entrega de la certificación definitiva, hemos decidido autoconvocarnos y realizar el reclamo correspondiente ante todos los organismos públicos a los que les compete esta problemática, como ser el Ministerio de Educación de la Provincia, Junta de Clasificación y ante las autoridades de los institutos de los cuales nos egresamos, sin obtener respuestas certeras y concretas respecto al estado de situación de nuestras certificaciones. Nos urge recibirlo para poder acceder a la oferta educativa, poder cargarlo al legajo y concursar por cargos y horas vacantes. Es por esto y ante esta situación que nos excede, es que seguimos exigiendo que se nos entreguen nuestros analíticos definitivos y que se extiendan los plazos de inscripción para la conformación de la Lista de Orden de Mérito 2022 el tiempo necesario hasta que todas y todos las y los docentes egresados en el 2019, 2020 e incluso 2021 puedan ser incorporados a dicha LOM en igualdad de condiciones que el resto de las y los docentes. El maestro argentino, ejemplo, de deber y amor A tu grandeza le canto encendido de emoción Hay una estrella argentina de luz propia como el sol Con su presencia ilumina hasta el más negro rincón Estás escuchando un día bondés, Anda el maestro rural Bona vos... nit como anunciamos al comienzo eh, vamos a estar hablando con Andrés de la Torre que es el papá de Tehuel el chico desaparecido desde el 11 de marzo eh, que venimos pidiendo acá en la radio en el programa, bueno, en todos los medios eh, por su aparición eh, pero para que nos cuente qué pasó cómo va la causa, eh, cómo va esta búsqueda bueno, justamente vamos a hablar con el papá ¿qué tal Andrés? Buenas noches, eh, Andrés. Bueno, no sé si nos querés contar, eh, desde el 11 de marzo, cuando no se sabe nada de él, hacer como un raconto, ¿y en qué está la causa hoy en día? ¿Cómo está la búsqueda de Tehuel? Bueno, la, la causa, digamos, está a público buscando por todos lados, de todas maneras. Sí. Este, lo que sucede es que, bueno, se, se fumó y no hay, no hay pistas, pistas para seguir que están presos no, no declaran a ah, uno declaró, pero fue una estrategia más que nada, que hecho el principal digamos, eh, Ramos no, no se niega a declarar entonces no hay no hay, no hay nada eh, que se pueda seguir, entonces se sigue eh, eh, por por lo, por lo poco que se tiene y lo mucho que se tiene se va, se va investigando eso, pero eh, ya se con ese 17 días y estamos por decir, ¿no? una cosa como el primer día se ha llenado un montón de cosas se ha buscado un montón de lugares dentro del mismo San Vicente o Alejandro Cori, fuera de él pero nada, ahora se hay, ya ya está acordado, se va a meter la recompensa por ahí con eso este, alguien se anima a declarar algo, a decir algo que sea positivo Claro, o sea que la causa digamos que no tiene avance, está ahí parada como aquel 11 de marzo porque esta gente no, que son los principales sospechosos, no quieren decir nada. Claro, eh, digamos, sería más rápido si ellos hablan, digamos, ¿no? Eh, porque viste que todo lo que sea científico demora un poco por una cosa por otra, este, porque ahora entraron, ahora están en vacaciones, el, el, el, como es que se dice no me acordar el nombre, igual bueno, ese es son 10 días día que se para todo este, es así, estamos a la, a la, a la de de, de un milagro. Claro, claro. Y, y cómo ha sido la, la búsqueda? Empezó primero con vecinos, con los familiares, que costó que la policía empieza a buscar, se demoró o siempre prestó tuvo buena voluntad. No, no, no, sí tenía que poner eh, a disposición de la búsqueda eh, ya te digo, eh, como no hay no hay indicios de que esté eh, eh, viva ni de que esté muerta mi hija, entonces es, es difícil buscar, no hay, no hay una pista, no hay una punta de un hilo para empezar a, a desovillar se desovilla la punta de hilo pero llega a nada o a casi nada eh, se fumó ¿De se fumó como Eh, como muchos en el pasado, y como, vamos a poner un ejemplo reciente, como Guadalupe de San Luis, es el mismo, el mismo, el mismo caso. Sí, y no. ahora, se dio Interpol, tan alerta amarilla, te vuelve, o sea que Interpol interviene, pero, viste, pasaron cuatro meses y siete días, es mucho tiempo para una persona que está viva de encontrarla. ¿Qué tal? Andrés Gonzalo, te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Justamente te estaba por preguntar eso, si, si el presidente se había comunicado con vos o con el familiar. Parece que no, entonces. tan contestado sobre la la entrevista hacia el presidente con el presidente demora que se ve porque es mucha la demanda, ¿por qué? No, no, te, no salió bien lo que preguntaste, estoy medio feo, pregúntame eh. de vuelta, por favor. Cla no, no, pregunto, noviembre es un, una vida, eh, esa, esa demora, ¿es porque hay demasiadas causas como las de Tehuel o por qué? Porque hay poca por gente, ah, bien. gente. Este, hay, hay muchas causas, obviamente pero hay poca gente trabajando con el elití es el tema yo cuando fui a La Plata que me sacaron la, la muestra de, de sangre uno solo de todo lo que vi ahí en el elití el, el yo vi a uno solo que se, que se dedicaba a eso Entonces, yo pienso que poca poca gente no, sí. no hay tanta gente para la cantidad no es el único caso ¿no? de, de, de, de, de que hay que hacer muestras de sangre y, y esas cosas Y, ¿Y en el caso ustedes creen que eh, ayuda, la, eh, se visualizó de una manera importante el caso de Teguel eh, a nivel nacional? ¿Eso ha ayudado entonces que la causa pueda tener como, como prioridad? Sí, sí, sí, de parte de, de, de, de, la, de la fiscalía tiene prioridad. Este, y ahora van a salir eh, las votos de Teguel en todos los patrulleros que dependan de, de la nación. Digamos, gendarmería, policía federal, aeropuertos, aeroparques, en varios lugares va a salir la foto con la recompensa, este, por si anda por algún aula o en algún lado, o sospecha en algún lado. Digamos que en un momento salió algo de caleta libia, me puse contento, pero no, no, no, no, no era, no era de vuelo. Claro. Y a, a la hora de, vis, de visualizar todo esto, de visibilizar, ¿qué eh, lo importante que es que la sociedad acompañe, vos pensás que, que realmente acompaña la sociedad en, en la búsqueda de Tehuel ¿te sentís acompañado? Sí, sí que me siento acompañado, sí, sí, sí, sí la, la sociedad, organismo este, eh, de todo lo que es género y feminismo, hay mucho, mucho sí, sí que yo no, no tenga por ahí este, el no digo el tiempo, sino eh, eh, para estar en el y en el una que a la otra, no las energías las estoy tratando para buscar amiga mi hija. Claro. Eh, cuando tengo antioquilita, sí, cuando de noche estoy en casa, eh, eh, no tengo ningún drama de, de hablar un rato con nadie Claro. Entonces, Andrés... Eh, ¿Vos estás conforme con cómo se está llevando a, a cabo la, la búsqueda? ¿Ves que hay voluntad, que la sociedad te, te está acompañando? Y bueno, eh, ¿sería ahora seguir buscando? Eh, eh, mira, eh, eh, sobre la búsqueda no estoy muy conforme. No estoy conforme a medias. Porque eh, ya he hecho matillas, allanamientos, pero todo por, por, por eh, supuesta supuestas eh, de denuncias, de, de, de, de testigos de encubiertos... Pero la policía, la policía en sí, la policía de provincia no está haciendo nada. Ellos no están buscando por cuenta. Ellos están esperando que le den la orden, como al perrito que les escucha, o vaya a buscar el palito. Bueno, el perrito busca el palito, bueno, lo mismo. Ellos, no, ellos saben dónde están todos los, los los turbios. Ellos no saben. Esto para mí es una trata. Mm. La, la trata... La trata hay cinco tipos de tra drogas, trata por lo menos hay tres o cuatro que son las más fuertes. Y no y, y la policía, la policía sale, sin embargo, no colabora con la fiscalía. No colabora. Están esperando que le den la orden, ya te digo, como un carrito pero manda a buscar parito o la pelota, así. No no no sale de, de nada. Y la policía, por eso no estoy conforme, estoy conforme con lo que está haciendo la, la fiscal. Este eh, eh, me eh, Y el, y el juez de garantía, este, Rizzo, este, tiene, se han hecho cargo de esto, lo, lo han tomado un poco personal este, y, y sale de ello todo, pero la policía no, no, no, no colabora la búsqueda, y yo reciben la orden nada más, lo pueden hacer, no es que no lo puedan hacer, porque sí. ellos Claro, claro. ¿Y estas son cosas Bien. que vos vas descubriendo a medida que buscan a Tehuel o son cosas que son que todo el mundo las sabe nomás que nadie hace nada? Eh, obviamente, que lo, obviamente que lo saben. Yo, lo, yo esto lo, lo, lo sospechaba como como un habitante común de este país, pero ahora que, que lo estoy diciendo carne propia, este, eh, sí, pasa. No, no, no, es, eh, no es mentira lo que se dice, es eh, la real verdad no son esos dos que están preso involucrados, hay otra cosa, para mí no, porque tengo, tengo por qué, por qué sospecharme de otra cosa, no es que lo hago de imprudente, de no, pero hay otra, hay otra cosa más pesadita fue atrás de esto, este, y para mí pasa lo mismo con la nena Guadalupe, y con muchos más que ya pasó anteriormente, hay algo... algo, algo Algo turbio, algo pesado, algo grueso, algo que hay gente muy poderosa metida. Claro, claro. Y Andrés, ¿a ustedes cómo les cambió la vida de tener un familiar desaparecido? Totalmente nos cambió la vida. A todos, a los hermanos y a mí. Claro, se encontraron con, de repente, tener ustedes, aparte que, eh, como decís vos, estar siempre detrás de detrás para que las cosas se hagan, ¿no? digamos, la, la, la, la, la provincia es muy lenta, sin embargo la nación es más rápida en, en resolver este, en un análisis o, o lo que sea eh, y da mucha impotencia Andrés, la verdad que da mucha impotencia esa quietud que nos hablas de, de la policía eh, y bueno, en compensación esperemos que, que nosotros, que la sociedad eh Haga el esfuerzo y, y juntos no, no. encontremos a Tehuel, ¿no? No, no, sí, sí, yo tengo toda la fe en la sociedad, obviamente, que sí. Nosotros somos muy eh, solidarios los argentinos, así que, este, eh, eso lo tengo muy presente, soy un, un hombre grande, yo, y tengo mucho, muchos años de vida, este, y, y eh, he comprobado eso. Este, eh, es que decir, la verdad conforme nunca lo pensé que en mi vida nunca, nunca nunca pensé que me iba a hacer una cosa así ni lo soñé ni se lo deseo a nadie no es nada eh, es difícil vivir así y yo estoy en el final de mi vida es bravo estoy, estoy muy cumplido 68 años soy un papá grande y, y es doloroso bueno Andrés este de te pedimos que cualquier eh, cosa que quieras que ir difundiendo nos hace llegar a nuestros teléfonos, así también acá lo vamos replicando eh, acá en el valle detrás de la sierra, sabemos que cualquier granito de arena va sumando para esto, y acá estamos también buscando a Tewel, así que bueno te mandamos un abrazo enorme a vos, a tu familia y bueno, eh, Tehuel tiene que aparecer Sí que tiene que aparecer, obvio un abrazo, eh, eh, yo agradezco el espacio, que tal para, para un poco y, este, bueno sí, sí, presente siempre. Bueno. Agradecido, agradecido eh, bueno, un abrazo enorme como te decíamos, y bueno, acá estamos para lo que ustedes necesitan. Gracias, gracias, muy amable. Gracias. Abrazo. No, Chao.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 la voz Liberarse de todo el pudor Tomar de las rendas, no rendirse al opresor Olvidado Yo me muevo Entre las cosas vos, Entre fantasmas Cansados Búscanos en Facebook Cuando Como un día, un programa se radial se La penitencia Fue amarte No se fuga Uno para atrás Se fuga para adelante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 un día un pacto para vivir odiando no solo sol revolviendo más en los restos de un amor con un camino reto a la desesperación recién en un cuento de terror sé señoras así escapando a un mismo lugar Con mi fantasía Buscando otro cuerpo Otra voz Fui consumiendo Infiernos Para salir De vos Intoxicando a vibrar Tuve un golpe energético eh, Seguimos acá en un día sí esperando nuestra próxima entrevista Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Eh, es Qué la impotencia que se... Yo, No sé Con eh. Santiago Maldonado me pasó lo mismo eh, Igual siento que eh ...faltan esas marchas también para Tehué... ...sí, totalmente... ...totalmente... ...pero aparte que a veces nos dicen... ...uy, que, que nosotros pasamos muchas noticias tristes... ...no, me bajón... ...pero mientras haya un desaparecido... ...mientras no estén todos los nietos... Eh, ...mientras no haya justicia... Eh, ...este es el deber de una radio comunitaria... no sí. eh, ...esos lugares donde no, no se tiene la voz... Eh, ...no se pueden pasar por alto... ¿no? Mm. ...así que bueno... Eh, es para eso que existen eh, estos espacios así que es eh, muy impotente, es como decís vos causa mucha impotencia escucharlo a un hombre decir eh, estoy en el final de la vida necesito a te huel, ¿no? Claro. Eh, necesito saber qué pasó eh, eh, esa es la pregunta que uno se hace poniéndose en el lugar de ellos mm. ¿no? a, tenemos acá también nuestro desaparecido Guadalupe Eh, uno no se explica una nena de cuatro añitos que haya desaparecido viendo tanta gente alrededor claro. ¿no? y, y toda esa cosa eh, que ha, que habla, nos hablaba Andrés Tehuel el padre de Tehuel eh, esto de Andrés de la Torre perdón sí. eh, esta oscuridad ¿no? que uno sabe que hay cosas que se hace la vista gorda hay cosas que se encubren se tapan, bueno eh, tenemos que estar acá para esto claro ¿no? Eh, para intentar acercarse el grano de arena mm. un pacto para vivir odiando no solo la sol revolviendo más bueno vamos a presentar nuestra siguiente de entrevista mientras vamos no voy a Ahora, ahí está, ahí es ah, mejor sí. eh, Esperemos un poquito para la entrevista ah, Como bueno. un minuto <risa> bueno, Mientras vamos saludando a Clarisa Un día Clarisa, un día <risa> Clarisa, eh, un bueno, día ¿Ah? ¿Vuelve Clarisa? ahí no sé ¿Vos decir que la estamos presionando en vivo y en directo? No, no, pero acá hay una silla, hay un micrófono. En realidad hay tres micrófonos para el que quiera. Clarisa y, y dos más. Claro. este La saludamos también a, a Cintia. A Cintia que, que ¿cómo se llama que también lo está escuchando así como mucha gente, ¿no? Sí. Mariela, Mari Luque, eh, León de las Hornillas, ahí firme. Presenta, ¿no? Este, bueno, también la saluda robbie Desde Córdoba Bueno, ella está en Santiago del Estero Pero ahora está en Córdoba La saludamos a Robbie y a Oli este, Que les agarró covito Tranqui, por suerte Ahí ya la están pasando Pero bueno, ahí también le mandamos un beso en armas Atento, ¿eh, León Yes, dice <risa> este, Y bueno, y saludamos Un montón de estuvo de cumpleaños Así que vamos a saludar a ese montón de gente que estuvo de cumpleaños. Que estuvo de cumpleaños. Los que van a estar de cumpleaños dentro de poco no los saludemos todavía. No se saluda antes. Por eso. Pero en la Pero... repe va a ser después. ¿Ah? En la repe va a ser después. Ah, sí. Qué dilema. Qué dilema. ¿Podemos escuchar algún tema? Podemos escuchar como ¿Cómo? algo... Mirá la que te voy a poner <ríe> Y si escuchamos a, a, al último Algo del último de Rally Qué buen regalo para recibir cuando cumplís 50 años ¿no? El último <ríe> disco de Rally <ríe> Bueno qué Todavía mala tengo un tiempo, falta un mundo Para tu cumpleaños uh -huh. <ríe> Yo decía algo más local eh, Sí, no, bueno también, también quiero algo Algo de acá Por ejemplo quiero a Patricia Parada ¿Sí? bien porque escuché algo muy bello de Patricia, me gustaría como que lo compartiéramos con toda la audiencia ¿no? a ver yo, a, yo no tengo acá en fila justo uno de Patricia Parada sí que tiene como un anunciado yo soy María, una fantasía onírica y surrealista basada en la obra de Piazzolla y Ferrar sí Soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, ¿no ven quién soy yo? María Tango, María de la Raval, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor, de Buenos Aires, soy yo, yo soy María. Y cada macho a mis pies como un ratón en mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Me provoca, tiara-ta-ta Le muerdo fuerte en la boca, tiara-ta-ta Con diez espasmos en flor que yo tengo en mi ser Siempre me digo, dale María Cuando un misterio me viene trepando la hoja jamás cantó, y sueño un sueño que nadie jamás soñó, porque el mañana es hoy, con el de ayer, después, ché. ¡Sí! de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad María tango, María de la rapal, María noche, María pasión fatal María del amor, de Buenos Aires